La Regional Conurbano 2 de ANSES realizará el operativo Acercar para inscribir a niñas y niños que dejaron de percibir la Asignación Universal por Hijo, asesorar sobre las becas Progresar y atender por distintos trámites en el organismo. El operativo estará montado en calle 15 entre 423 BIC y 424 de 9 de la mañana a 1 y media de la tarde. Las vecinas y vecinos que dejaron de cobrar la Asignación Universal por Hijo o necesitan hacer un trámite o consulta deben concurrir con su DNI. todos Estos trámites también pueden hacerse en las oficinas de ANSES, sacando un turno previamente a través de la página web www.anses.gob.ar. Avanza el juicio en el Pozo de Banfield y Quilmes. Escuchamos lo que nos cuentan desde Radio Futura. Buen día, oyentes del Informativo Regional. En el día de ayer, declararon las hijas de Adriana Calvo en el juicio llevado adelante por el Tribunal Oral Federal número 1 de La Plata, donde se juzgan los delitos cometidos en el Pozo de Banfield y el Pozo de Quilmes. Escuchamos parte del testimonio de su hija mayor, Martina Laborde. Ese día se llevaron todo, todo, todo. Robaron, además. De llevarse los proyectos de una familia en La Plata, se llevaron todo lo que pudieron. Nunca más volví a mi casa después de ese fin de semana. No supe más de mis viejos portugueses tres meses, yo tenía cuatro años, mi hermana Santi tenía dos y Tere estaba en la panza de mi mamá. Así que yo con mis cuatro años me quedé sin mis viejos, sin mi casa, sin mi familia. Reportó para el informativo regional Radio Futura. Un servicio que informa más cerca. La UNLP vuelve a visitar las escuelas secundarias. La Casa de Altos Estudios reanudó su tradicional recorrida ayer en la localidad de Berizo. A lo largo del año, la iniciativa se desarrollará de forma presencial y virtual para ampliar la difusión de la oferta académica. Todos los viernes se llevarán a cabo encuentros virtuales con los estudiantes secundarios de otras localidades distantes a La Plata. Las escuelas interesadas en participar del venial la UNLP, en cualquiera de los dos modalidades, puede contactarse a través de vinculación.pbu.gmail.com.